Las tragedias modernas de la autoproclamada reina de Londres, de Elineira. La autoproclamada reina de Londres vuelve a casa, sola, a las 21.00 horas puntual, un jueves, levemente borracha, medio volada, caliente, como es habitual, pero sola. Acaba de dejar ir a un joven encantador, una cosita deliciosa que gusta darle palmadas en las nalgas a la reina de Londres cuando están en plena lucha sexual porque la reina de Londres y el joven encantador ya han tenido intimidad y algo más. Incluso el otro día ya vomitó en su cama, la del joven encantador, y a él pareció no importarle en absoluto tamaña guardada La otra noche incluso cometieron juntos un pequeño delito. Huyeron de un barco riendo tomados de la mano, sin pagar la cuenta, y riendo como el mismo demonio. Pero hoy no sabe bien por qué lo dejó ir. Luego de una tarde grata donde hablaron de futuros inciertos, él mencionó un trabajo en Nueva Zelandia. Ella aseguró que volvería a México, y después de un par de cervezas y un poco de marihuana, ella le dijo, me voy a casa, y él le respondió, te acompaño a tomar el bus, pero yo voy para otro lado, nena. Y una vez que llegó el bus, ella se despidió de él, con un beso muy cerquita de los labios, y le susurró un cuídate, muy sentido, y anheló en el fondo de su corazón que él la raptara para siempre. Y se la llevara lejos de ahí. Pero eso no sucedió. El joven muy gentilmente se despidió de la reina de Londres, no sin antes apretarla un poco contra su paquete prometiendo una erección sin igual, de esas que tanto le gustan a la reina de Londres. Pero hoy no hubo erecciones maravillosas, porque la autoproclamada reina de Londres vuelve sola a su casa. Que no es su casa, sino la de su madre, que es, ¿cómo decirlo?, una señora jodida, muy jodida, pero que tiene la gentileza de alojarla y alimentarla la reina de Londres, ahora que se encuentra en serios aprietos económicos. Y así es como la autoproclamada reina de Londres vuelve a casa sola, un jueves por la noche, levemente borracha, medio volada, caliente, a una hora honrosa, en una micro honrosa, cruzando una ciudad militarizada. La reina de Londres sabe que se ha perdido un polvo de película con el joven encantador, y tal vez una noche mágica, pero hace como que no le importa. No obstante, en los fondos oceánicos de su concha melancólica, no puede creer que esto le esté sucediendo a ella. La reina de Londres desearía decirle al joven encantador que en estos momentos daría su vida por corresponder cualquier amor, cualquier cariño, cualquier gesto. Pero algo inexorable, tal vez una maldición, hace que vuelva a las 21 en punto. Un jueves a la noche, a una casa que no es su casa, sino la de su madre, una señora jodida, muy jodida, como ya hemos dicho que sin embargo tiene la gentileza de darle techo y comida a la reina de Londres. Luego de casi una vida de vacaciones, la autoproclamada vuelve entonces en una micro honrosa, a una hora honrosa, a una casa que no es su casa, sino la de su madre, que además queda muy lejos, al menos para los parámetros de la reina de Londres, que siempre se preocupó de vivir cerquita de los bares. Súmale que su madre, la madre de la reina de Londres, es una señora jodida, muy jodida, como ya hemos dicho que aún hoy se pone del orto cuando la reina de Londres hace lo que le vienen ganas. En fin, toda una tragedia la de la reina de Londres, que hoy vuelve a casa sola, a una hora espantosa, en una micro espantosa, y que acaba de despedir a un bombón, vuelve a casa a las nueve en punto, un jueves a la noche, a dormir o a escribir las tragedias modernas de la reina de Londres.